duermo solo me acompaña a tu retrato, y en las mañanas suelo reclamar el adiós, que ya me hiciste en arrancarte de mis brazos.